Bueno, nos damos con el chocolatazo a la Ciudad de México y tenemos a Leti. Leti, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Leti. Le vamos a hacer el chocolatazo a tu novio, Luis. Sí. Y le vamos a hacer el chocolatazo a tu novio Luis Leti porque él ya te engañó una vez. Sí, ya me engañó una vez. Te engañó una vez y ustedes tienen tres años de relación. Sí. ¿Él te lo confesó o alguien te dijo que él te engañaba? Una la misma me mandó mensaje por un face falso y este yo le pregunté y alguien más me mandó una foto enseñándome quién era y ya pues ya no le quedó más de otra más que confesarlo. Wow, ¿y cómo te dijo la mujer que andaba con ella? Me dijo que este que lo sentía mucho pero que este, no quería que me estuviera haciendo tonta a mí también y es que ya tenían un año de relación que según que según él le dijo que se estaba que él ya no estaba conmigo pero pues todavía seguía conmigo o sea que ella después de un año de andar con él se enteró que tú existías y ya él le estaba engañando a las dos sí como era un perfil falso descubriste que se llamaba miti ya preguntaste por ella y te dijeron quién era sí y Sí, yo le dije, le dije, pues mira, me mandaron esta foto y yo se la mandé a ella porque ella no me quería decir quién era. Le dije, mira, ya sé quién eres y ya me empezó a mandar fotos de ella con él. O sea, ella dijo, pues ya sabes quién soy, mira, aquí te van unas fotos donde estoy con tu novia Ah, sí. Fotos con él besándose, abrazados y de todo. Sí. Después de ver todo eso, lo perdonaste, obviamente tú lo amas a él. Sí, sí. Oye, Leti, pero tú eres casi 20 años mayor que tu novio Luis, ¿no? Más o menos. Él tiene solamente 31 años y tú ya tienes 47, o sea, como 16 años. Cuarenta, voy a cumplir 47, sí. Oye, pues es muy joven, 31 años se le da y donde andan de loquillos. Digo, perdón que te lo diga, pero es muy probable que él ande con alguien más allá, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí yo sé que sí. Por eso mismo quiero saber ¿Tú te arriesgas a andar con un chico tan joven obviamente porque lo amas? Digo, a pesar de que ya te engañó Pues porque lo amo, pero por eso quiero hacer el chocolatazo para que Claro, oye y además lo has ayudado económicamente a él, ¿no? Le he mandado dinero, pero no este no muchas veces Voy a decir unas dos, lo máximo Bueno, pues ahí se está marcando Leti Vamos a ver si te manda los chocolates Luis a ti o a alguien más Ok Te apuesto a que la niega Apuesto a que tiene otro Shh, Ya no haga ruido Bueno, con Luis, por favor. Sí, mi Hola, Luis, ¿cómo estás? Sí, mi mamá, perdón, es que me escuchen. Bueno, Luis, mi nombre es Carla, yo te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción, Luis, donde nosotros le mandamos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas. Es solamente para promocionarlos. Y bueno, ser un bonito detalle de tu parte para esa persona especial que tú tienes, si es que tienes alguien. ¿Tienes a alguien a quien te gustaría que se los enviemos? Sí. Pero no me interesa o sea, Si me están llamando de privado Pero no me interesa Disculpa Yo no tengo trabajo, Pero no me interesa ¿No tienes a nadie especial? Ya te colgó Choco Ahí está marcando otra vez Bueno Sí Luis, perdón Creo que se cortó la llamada Te decía que Si tienes alguien muy especial Nosotros le mandamos estos chocolates Que vienen en forma de corazón No, no me interesa tu promoción Colgó otra vez. Márcale, márcale. Ok, pero ahora contestas tú, Erasno. ¿Yo? Dele, wey, no le saque. Bueno. Sí, con el señor Ruiz le estamos hablando aquí de una compañía de chocolates para lo de la promoción, nomás que estamos teniendo problemas con la conexión. Mira, no me estoy fregando, ¿No entiendes, c***o? ¿Por qué te asustas, Erasno? Ya colgó, bro, y tranquilo. <ríe> Échenmelo. Oye, qué violento el eh, Luis, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Ahí está, pero aquí entra tú, entra tú, Leti. Le sacó Choco el erasmo. Puras niñas trabajan aquí. Mira, amigo, ya te dije que no me... Hola, marchando. mi amor. ¿Qué pasó? Bueno. Hola, mi amor, ¿qué pasó? Bueno. ¿Marcarme el número primero? Bueno. ¿Qué estoy hablando? ¿Qué pasó? ¿Tú me marcaras el Yo te marqué de un privado. yo Tú sabes que a veces mi número sabe, sale privado. No, la verga. ¿Quién con su me está marcando de un privado? ¿Eh? A ver, Luis, el que engañó aquí a Leti con la Mitzi. Tranquilízate, ¿no? Amor, tranquilo. ¿Qué? Tranquilo. ¿Qué? Tranquilo. ¿Qué? Tranquilo. Tranquilo. Amor. Amor. ¿Qué? Leti. Tranquilo. Pon atención. Deja que, lo que hable. Pon atención. Ya colgó, Brody. Colgó. Oye, pero qué agresivo, ¿no? Sí A ver, ya entró ahí de nuevo <risa> No, no, ¿cómo crees? ¿Qué? Amor, tranquilo Tranquilo, ¿puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Cállate, ¿puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Deja que hable Deja que hable Deja que hable, Deja que hable. Dale tú, choco Bueno, Luis Mira te estamos llamando porque Leti dice que te quiere y que te ama muchísimo y ella solamente quería saber si tú le mandabas los chocolates a ella o se los mandabas a otra persona de eso se trata la llamada eso es todo marca no no esa es la primera esta es la primera vez que te marcamos ma. no, no, no, no, no, no, no porque Lety dice aquí Luis que él no cree que eres tú que cree que es otra persona soy, soy yo amor soy yo Soy yo, amor. Soy yo. ¿Cómo que no crees que soy yo? No más que es un era una prueba para saber a quién le mandaban los chocolates. Pero es tan difícil, no más que Quería yo segura Quería yo estar segura Yo quería tener esa seguridad Si sí, a mí es a la que amas realmente Pero siempre tu coraje es el que te gana No, no, es que siempre tu coraje es el que te gana Simplemente yo quería tener esa seguridad Segura el 100% Después de lo que ya pasó Y tú sabes lo que pasó Yo quería estar segura Y me hubiera encantado Y me hubiera encantado que hubieras seguido y, vieras, y me los hubieras mandado a mí los chocolates Para yo tener esa seguridad Para yo qué? Para yo tener esa seguridad De que sí me amas a mí Pero, ay, Soy yo, amor soy yo. No, hombre, no, a, soy yo ¿Quién más va a ser? ¿Quién no, no, nos va no, a ser? ¿La Mitzi? ¿Va a ser la Mitzi? ¿Te está confundiendo con la otra Con la que te engañó? ¿Es ella? ¿Dónde ¿Piensas que trabaja? yo? dónde trabaja? ¿Eh? ¿De ¿De ¿Te de digo dónde trabajo? trabajo? Se está haciendo menso Para desviar el asunto, hombre Estoy aquí con Ligia Estoy aquí en el trabajo ahorita, apenas agarramos ah, el descanso, ¿ok? Estoy con Ligia, ¿qué más quieres que te diga? Estoy con Ligia, ¿para qué quieres hablar con Ligia? A ver, quiero ver si que sea ella, que hable, nada más quiero decir. A ver, mamacita, hable con él porque dice que no cree que sea yo. No, quiero que escucharla, nada más, no quiero hablar con ella, nada más que... A ver, nada más quiero escucharla, quiere, no? diga algo. ¿Aló? ¿Aló? Luis. ¿Aló? Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿No cree que soy yo? Espérame, espérame, espérame. Ok, ah, bueno. ¿Ya? ya ¿Escuchaste? Ok, pues eso es lo único que yo quería. Yo quería que eh, de lo que eso se trata es de que te iban a decir que a quien, alguien especial que tú tenías, mandarle unos chocolates, pero no te prestaste para eso. ¿Pero no, no, no. Eso, es eso que tu que coraje, es, es no, que tu so... coraje no te deja. Simplemente yo quería tener esa seguridad, yo quería tener esa seguridad. Ahí yo iba a ver si realmente a mí es a la que me amas. Esto, a ver te A mí es a la que amas. Se está haciendo menso para desviar todo esto. Lo que pasa que tienes un novio que es un niño 20 años menor que tú. Es un berrinchudo que mienta madres por todos lados. ¿Será alguien que será? Sí, yo sé. Ya, ok. Pues muchas muchas gracias este por querer hacer el chocolatazo conmigo. Ya tengo que regresar a trabajar. Ya se acabó mi descanso. Pues ten cuidado, la verdad, porque se ve muy violento el asunto, ¿eh? Ok, está bien, gracias, ¿eh? Hasta luego Oye, pero no le tengas miedo, ¿no? Porque sea más joven que tú, lo tienes que estar aguantando Además de que te acaba de engañar con la mitzi, ¿eh? Te vale madres, cabrón ¿Sí? ¿Sí Ya, no? ya, está bien Ya, cálmate, ya, ¿Ya? Ok, ¿Sí, Muchi muchísimas bien? gracias, ¿eh? Gracias y ya tengo que regresar a trabajar Bueno, cuídate mucho, Leti Y pensar, Leti, que nos dijiste que hasta dinero le has mandado a este violento, ¿eh? ¿Qué dijiste, Leticia? A ver Córgale a este c***, mártame de volar